Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas. Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. órbita de Endor defensores de la imaginación